Un besito de volando, que de un país muy lejano, fue por los blancos traído, va a ser vendido de esclavo. Sudado en tierras extrañas, con el rostro muy cansado, se recuerda de su madre. Y amarrados, huyeron encadenados Tratando de conseguir su felicidad negada Molambo y Anaís nunca fueron felices de nada